Bien, amigos, vamos a la sección titulada La vida es una porquería destinada a fomentar el optimismo, especialmente de la, de la mujer argentina. También se llama esta sección Qué desgraciada soy sí. o el ama de casa también es un ser humano o poco menos. Y tenemos aquí dos monografías entre las que estamos dudando. La primera es la ley universal de los derechos del animal, si me permite la expresión. Y la segunda, medidas de seguridad para evitar que lo roben a usted. ¿Qué quiere? O ambas cosas. Sí, está muy relacionado. Vamos a pasar otra, por ¿no? encima de los derechos del animal, uh -huh. eh, si me permite también esta forma de decirlo. Eh, Todo animal tiene derecho al respeto, es el artículo primero, eh, y está muy bien. Sí, eh, sí. Eso de tutear al perro. No, es horrible. Eh. Sobre todo en el primer año, ¿no? Sí. Sobre todo en el primer año, cuando sí, no es el nuevo. Claro. poquito de prudencia. Claro. No. claro. Vení, vení, sultán, no. no. Venga, sultán. Venga. Claro. Y hay mucha gente que lo pone en práctica, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Eh, bien. Bueno, no se someterá a los animales a actos crues, todo está fenómeno, todo es fenómeno. Bueno, una pero dice, la, la, la, la. atención, porque aquí yo le quiero preguntar a usted que es abogado. Sí. Eh, dice... Eh, Cuando, ahí está, todo animal obrero, momento, momento. Bueno. momento, será lo que será, pero tiene nombre, Rabufete, si es un animal pero no importa, pero sí. eh, yo que soy el delegado se lo puedo asegurar, eh, todo obrero animal sería mucho mejor, no tiene derecho a una limitación razonable de la duración de horas de trabajo, o sea, por ejemplo, eh, ¿a qué se refiere? Usted <risa> tiene un animal y lo emplea como obrero. Claro, caballo bueno, de caballo. Más caballo no, lo, lo más clásico es el caballo. Claro. Sí. Usted lo tiene, de maneja un carro, sí. es vende sandías, por ejemplo. Tiene un carro lleno de sandías sí. y al grito de sandia calada, sandia, sandia colorada, colorado. recorre las calles. Claro. O al grito de Durano a 40 en ciento. Y este caballo, por pues, ejemplo... Bueno, eh, claro. hay jurisprudencia con respecto a esto, a los horarios por los cuales el caballo de detenerse a almorzar, en el es caso efectivo. que sea durante... ¿Se, el... ¿Se puede hablar de almuerzo siendo un caballo? Mm, me parece que no. ¿no? Bueno, me quizás me no es la expresión, porque la jurisprudencia justa, tiene más que ver con los seres humanos, pero detenerse para que el caballo se alimente en un horario adecuado y pueda descansar de tiempo porque ¿y que, dónde están los inspectores que verifican que este tiempo se cumpla? porque como el animal no puede expresarse y quejarse el caballo eh, normalmente se queja de un modo muy ineficaz sí. especialmente los ámbitos este, no debería el ser caballo, okay. Eh, piensa, ¿qué puede ser un caballo? No, bueno, no pues Deberían ser otros caballos los que se quejan Sí, los otros que caballos, los que tienen no. También son enemigas ¿no? sí. Lo mejor es designar un de oficio La Sociedad Protectora de Animales Debería designarle un abogado a cada caballo Sí, sí Para evitar los abusos de estos expendedores sí. Que con el, este, aprovechando la cortedad de genio del caballo Claro Se, se aprovecha se brutalmente de estos batracios Sí La jurisprudencia creo que se sentó sobre el caballo de Calecita El caballo de Calecita, caballo es, de Calecita es muy sufrido El caballo de Calecita, ciertamente, sí, es muy sufrido eh, Porque más tiene tiene la sensación el caballo de Calecita De que el trabajo que está haciendo no, no rinde No ¡Ja, Y vuelve a serlo sí, el cerro. Sí, constantemente. Y es mucho más reconocido el caballo de calecita. Y no así el chancho de calecita, que en algunas calecitas también está sí, presente, claro. ¿no? En Canadá usan perros de calecita, ya que se sabe que en el Canadá el trabajo que en otros países del mundo hacen los caballos, lo, lo hacen, hacen los perros. Parros. Como sabe cualquiera que haya andado en trineo, ¿no? Exactamente. El, el, o haya trineo, visto un policía por Canadá. Sí, la policía montada en perros. Exactamente. Ahí, sí. Con el perro arrastrándose de un modo de... Como puede. No, sí, Eh, el caso es que No, no, bueno eh, eh, El caso es que en el, en el caso de las Calecitas, también debería haber Un tiempo por el cual la se Tiene que tiene que estar detenida Para claro, estos caballos un, un, Una duración máxima de, de, los temas. de los temas No le van a poner la, No, no, la ponemos la ¿Por, no. De Mahler, claro. ¿Por qué le tapaban los ojos a los caballos De Calecita? ¿Usted que sabe? Eh, no lo sé, ah. no lo sé Dicen que es para que no se marearan Pero yo he visto otros caballos que no eran de carecita Que también tenían anteojeras claro, claro, sobre... Para mí es justamente para mantenerlos engañados Sí, para que vayan siempre para adelante Que no vieran para... que a su costado en el mundo se producían cambios Claro ah. <risa> Y lo lograron Y lo lograron. lo lograron El caballo, si hay una persona poco revolucionaria en este mundo <risa> Es el caballo que cree que la vida es siempre la misma siempre, de hace muchos sí, años, ¿no? Sí, sí, y no, nunca se revela, nunca... No. Ah, tiene un, un, un carácter rebañego. Sí. Bueno, de todos modos, esto es lo que dice. Cuando eh, la experimentación animal... pero la experimentación animal ah. eh, científica que entraña un sufrimiento físico o psicológico es inco incompatible con los derechos del animal. O sea... Eh, buenas tardes, soy el sí. chancho Quiero decir, soy el inspector Me han sí. dicho que en este laboratorio Doctor Paster sí. Con el pretexto de que están por inventar la penicilina O algo así sí. O no me acuerdo qué Alguna porquería de polestino alguna destino? de esas Usted, doctor pasteur En compañía sí. de sus secuaces El doctor Laplace Y... Eh, Y el doctor Jonas Salk uh -huh. eh, Hacen sufrir a los animales no Y no, no. por ahí se cargan Cinco o seis ratas Con el pretexto de que están trabajando para la humanidad Es bueno, eso, yo lo he visto Yo eh, bueno, voy bueno, acá pero... con mi ayudante usted debería... eh, El doctor Mancuso Yo lo he visto Y no son caballos, sino cobayos En el caso suyo Bueno, sí. eh, ustedes deberían entender Que es absolutamente necesario La participación en estos experimentos Multa Pero escúcheme, los tenemos bastante bien. Están en unas jaulitas preciosas, le damos el alimento y Señor, cada rato le aplicamos inyección. No, pero... a mí me han dicho que usted le encaja unas inyecciones para ver si revientan o no. No, pero no y, es con ese fin. Y que algunos efectivamente revientan <risa> sí, y usted no. se empieza a decir, bueno, por acá mejor que no vayamos, Luis. No, pero no es con ese fin. Usted imagine que con nuestros avances y con nuestros descubrimientos también salvamos vidas. Por ejemplo, ese chancho que está allí. Sí, sí. Arturo eh... Nosotros le ponemos nombre a cada animal Porque los queremos los sí, y... les, pone, les pone nombre pero después lo liquida no, bueno. Otra cosa Me han dicho que usted hace vacunas ¿Sí? Con vacas justamente Y que las mata Con el pretexto de que va a curar la viruela ¿Sí? Las mata, le saca la sangre Y hace suero para curar incluso la viruela Que le aseguro doctor pasteur Hace rato que ha sido erradicada del mundo no, Bueno Pero ha sido erradicada a través de nuestras... También, no solo nuestras investigaciones... Bueno, usted lamentablemente tiene, te, le pero, voy a tener que clausurar municipal? el boliche, doctor pero Paster. Pero escúcheme una cosa. Usted es mucho pele, pele, pele. la humanidad, la humanidad, pero últimamente usted los animales lo trata... Pero escúcheme, yo lo perro. entiendo, yo lo entiendo lo que le pasa a usted. Sé que su trabajo. No ¿Mmm? hay alguna posibilidad de que podamos... <risa> Hablando de animales... <risa> eh, ¿Cuántas patas tiene un cien pies? ¿Cuántas patas tiene un cien 100 Acepto. Acá dice, todo animal tiene derecho A vivir en su ambiente natural Y reproducirse oh, está, muy ¿Qué está muy bien Bueno, que pueden vivir en el lugar en el que Nacen y están adaptados para eso Y pueden tener descendencia Un momento, y si eso entra en colisión ...justamente con una propiedad que yo me he comprado... ...¿no es cierto? Sí. Yo me compré un chalé... ...y eh, justamente... Bueno, pero que había un lugar muy... ...descampado... De, no, de pero en el jardín... ...hay... Eh, ...hay un burro... ¿Y el burro y, estaba antes? El burro estaba antes ahí... Que eso ...pero yo lo compré jardín... Bueno, ...ese es el ambiente natural del burro... Sí, hay que respetarlo. ...y el burro insiste en reproducirse... Incluso cuando vienen invitados, vienen <risa> señoras a tomar el té y el burro mani manifiesta ¿Su, necesidad? Su, su derecho, digamos. Claro, dice, su, su derecho reproducirse. a reproducirse. Bueno, lamentablemente quiero informarle que el burro tiene sus derechos y si el burro quiere reproducirse, usted va a tener que cambiar... O de... sea, tiene más derecho el burro que yo, porque... Y yo quiero reproducirme en mi ambiente natural, sí. podría ser este. En 15 minutos estoy en cana. Claro. Sí, en ese en cambio el burro no. Bueno, pero el burro no tiene conciencia, digamos, ni, ni, ni, ni... Yo tampoco. Mierda. Eh, bueno, pero no sí. pero no no sea burro, discúlpeme que se lo diga. Eh, piense que es un animal, que el animal está ahí. Usted sabe que están en peligro de extinción. Burro? Bueno. ¿Los burros? Aunque usted no lo pueda creer. No, no parece. No parece, no, la verdad. Están quedando cada vez, estamos nosotros... Ca cada... Estamos quedando cada vez menos, Sí. Sí. <risa> Sobre todo el burro autóctono, ¿no? ¿Cuál es el burro autóctono? Bueno, el, el burrito cordobés, en el caso nuestro, ah, digamos, ah, ¿no? Está cada vez... Eh, nosotros contamos cada 10 años la población... Eh, no y, se, no se molestan mucho tampoco. No. Es que no varía tanto. Cualquier día entonces... de esto lo van a contar y no pueden ni empezar. No, lo que pasa es que no varía tanto, es un censo normal cada 10 años y estamos... ¿Y cómo nosotros... va? ¿Cómo va? Lo que pasa que el burro está emigrando. De casa en casa le tocan el timbre sí. y dice, ¿hay algún burro acá? <risa> no, no, no, el CIS... Cien... Es que hay gente que miente, ¿eh? Sí, que lo tiene <risa> escondido. No, no, nosotros lo hacemos en, en, en los hábitats naturales, lo que pasa es que el burro está emigrando. ¿Está qué? Emigrando. ¿A dónde va? <risa> ¿A dónde van a ir? Bueno, ¿todavía? Mejor que acá. No. si cambian de provincia? ¿Qué hacen? Claro, de región. Ellos no tienen conciencia de las provincias, entonces... No, van y al burro usted le pregunta <risa> en qué provincia vive, ni, ni tiene idea. No, no, no. El burro, es muy como animal, es muy rudimentario. ¿eh? Porque... Ah, sí, sí, sí. Pero bueno. El burro no reconoce, por ejemplo, el burro que está muy domesticado, por ejemplo, en el caso que hubiese un animal un predador, no lo podría reconocer. ¿Por qué? Y porque el burro ya se ha acostumbrado a vivir con usted. Ah, entonces y viene cuando ve un tigre y no no dices no sabe no, ni, qué. No yo hablar del tigre. No, no, ni sabe qué. Bueno, pero si no vio ningún tigre y nadie le dijo nada, como, cómo, cómo va a ver? Claro. O los burros quiere que mire el el, <risa> Discovery. el Discovery Channel. <risa> no. No, pero es el problema de domesticar animales, por eso ah, nosotros sí. estamos en contra. Está en contra, nosotros estamos en contra también. ¡Ay, qué suero! ¿De qué era que estábamos en contra? No me acuerdo, <risa> pero me parece que era de eh, domesticar animales. Y sí. Porque la otra vez hablábamos de los pájaros. Sí. Un día, señor, yo tenía un pájaro, ¿no? sí. me acuerdo ni qué pájaro. <risa> lo miré en la jaula y pensé... Eh, Pensé, ¿no? Algo. La libertad, todas esas cosas, sí. etcétera, etcétera. Este animal confinado en una jaula, a pesar de que yo eh, lo alimento, eh, seguramente en su fuero interno preferirá la aventura de vivir en libertad porque prefiere, etcétera. ¿Todo eso pensó? Todo, no, pensé, eso lo pensé mucho después. <risa> la cosa es que le abrí la jaula y lo, lo, lo, lo saqué al pájaro un tordo era, Ajá. negro. ¿Qué? Lindo sí. Y se fue Se lo comieron en la esquina sí. Lo agarraron los otros pájaros Los gabinanes, los halcones Todo eso que son cancheros que ya, ya, Y salió este medio piche y, y. Este es el mundo Oh libertad ¿no? Si, sí, oh la libertad Se lo manjó en Gabela Fin sí. estaba hablando lo que yo estoy diciendo se da No No no, porque más que nada... No, no, porque me olvidé lo que decía usted. Pero sí. ojalá que lo esté avalando. <risa> se lo vuelvo a repetir. Domesticar animales atenta contra la propia supervivencia de la especie. Claro, claro. Porque se hace sonso, ¿no? Y claro, exactamente. Hay animales que sí. ¿Se puede eh, eh, domesticar, por ejemplo, un animal feroz? Pongamos por caso... Un león. Un león, no lo quería sí. decir. No lo quería decir, pero usted... Sí. Ha tenido el valor de llamar a las cosas por su nombre Un león Un león Sí, sí señor, ¿se puede domesticar un león? No sí. me conteste ahora, bueno, sí, contésteme Sí, se puede domesticar Se puede domesticar, pero bueno, hay que tener mucho cuidado por Ah, siempre. entonces no se puede domesticar, hay que tener mucho cuidado Para tener mucho cuidado no lo demuestico no. nada Y lo dejo dentro de la caula. siempre será señor. Siempre será una fiera Pero Digo, no estoy eh, hablando de nadie. Usted no tiene, hay un ejemplo miedo supongamos, sí. doméstico un tigre, un león, una pantera, ¿no? Eh, por ahí la pantera se hace la que se deja domesticar. Sí, pero un día le sale la fiera de adentro. Dice que el instinto prevalece y se lo come. Sí, A usted. Usted está muy tranquilo pues es así la fiera, ¿no? Sí. El tigre se hace el tario durante 5 o 6 años. Sí, como oh, lomo fenó, que no corre, como que <risa> Le lame la mano, sí. todo. Bueno, si uno lo rasca uno, se pone en cuatro patas. Se rasta, pata. bueno, eh, onda gatito el tipo. Sí. Un día está usted está durmiendo la siesta, sí. el tipo siente el, el llamado de la selva, Jack London. Claro. Y este dice más, yo me lo como. Eh. Porque usted está por ahí en verano tirado así con un short. Sí. Le, le ve las patas medio gorda así. Como un chancho, sí, sí. discúlpeme, ¿no? No, no está bien, entiendo, entiendo. Eh, y el león dice, me lo como, me sí. lo como, me lo como, me lo como. ¡Bah! Y se lo comió. Y usted lo ve, lo ve venir ¡eh, sultán, sultán! Eh, eh, eh. no soy, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, tu dueño, ¿eh? ¡Camen cucha! ¡Sit! ¡Claro! ¡Sit down! No, eh, eh, se lo come. Dice. Por eso no hay que confundirse. hay un tegra, dice, ¿qué querés? Por eso no hay que confundirse. Por ejemplo, muchas veces suele pasar con los simios. Que cena, ¿Con los simios? No, con los simios, con los simios. Ah, con, los mono, con los monos. Con los monos, Y no lo quería decir. Discúlpeme que, claro. que hablen esta terminología, pero soy hay especialista ah, en esta, esta temática. Claro. ¿no? Eh, usted no lo va a poder creer, pero hay simios que se enamoran de sus dueños... Eh, Entonces, muchas veces ocurre que el simio identificado con en el caso de ser un macho él con la hembra humana, el simio empieza a proyectar en ella toda su pasión y cree encontrar en ella aquella amor venir para adentro. Y aunque usted no lo pueda creer, se, enamoran, se comportan ¿no? como si fuese una hembra de su propia especie, y en el caso del simio varón, con la hembra humana, ¿no? Mm. ¿Y él no se comporta como si fuera un señor? Por ejemplo, el mono no, no, no se pone una pincha, ponele... Viene, parece el mono, una corbata, dice... ¡Ja, ja! Sí, no, no me llama la atención, ¿no? Mira, ¿hasta dónde hemos llegado domesticando ¿Hasta dónde hemos llegado a...? Hemos llegado hasta un punto en que realmente no, no se puede continuar así. No. Porque, mire, que a mí me han quitado novias, hombres mejores que yo, hombres peores que yo, e incluso mujeres, pero monos no. <risa> pero aunque usted que no... Si de deje una mujer por un mono... Es difícil de es tolerar. Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Pero suele pasar porque... Ayer está... la vi... <risa> Pasar se le pasa porque si es el brazo de un orangután <risa> bueno recuerda la película king kong sí pero y sí. tiene que ver ah sí king estaba kong enamorado, enamorado. Estaba sí. Muy de enamorado. Jessica Lange era que sí. estaba enamorado de Jessica Lange y de tantas sí, otras no, poco hubo no, no. versiones distintas sí ¿no? claro en cada versión le ponían una linda mina una linda mina al mono porque el mono sí. cualquiera no el mono se, se las morfaba pero cuando ve a esta sí, rubia sí efectivamente eh. <risa> Cuando ve a esta rubia, eh, cambia, el mono ¿no? cambia y se enamora perdidamente ah. hasta el punto de prácticamente suicidarse por amor. In notable lo que me está diciendo. ¿eh? No, me gusta que ustedes lo sepan porque sí. como usted tiene no, burro... No, para no tener mono, ¿no? Por eso que de, de entonces no me gusta tener mono. Claro. Prefiero el perro. Claro, porque o para pero, que o sí. no sienta usted que el problema que, que, que tiene en este momento con el burro es tan grave. No, podría ser mucho peor a lo que pienso. <risa> bueno, eh, pero es inútil que usted trate de disimular esta situación, doctor Paster, porque le vamos a clausurar pero este civil, laboratorio de civil. porquería... No se acuerda que vino ayer y hablamos de los ayer, 100 pies? Ayer estuve aquí, pero se acuerda de los 100 pies? 100 pies que hablamos. Ah. Usted me habló y me dijo los 100 pies, me dijo, Ahora, un momento. No, pero la mona con corpiño no la llevamos. Sí. No. Le, le voy a decir esto, Luis. Sí. ¿En qué lugar de la pirámide zoológica empiezan los derechos del animal? En el primero. Quiere decir... En eh, la ameba misma. En la ameba, el virus, sí. el, el, sí, el silo bacteria. de Koch. Sí. No, doctor, no, doctor. Sí. Se va a venir una pandemia de padre señor mío porque usted... Anda ahí pobre basilito, basilito. ¿Y bueno, nosotros... quieren matar? No. Los vacilos también tienen derechos, y Pobrecito. por supuesto, por supuesto. Regalón del tata. No, señor. A los insectos que nos perjudican, doctor Pasteur, hay que matarlos como perros. Acá, discúlpeme, pero nosotros ni jamás en 20 años en este laboratorio se ha pisado una cucaracha. ¡Jamás! Y se nota, sí. Y se nota, sí. y Se nota porque andan como Pancho por su casa. Bueno, me han dicho igual, doctor Paster, sí. que aquí, eh, esta Comisión de los Derechos del Animal, le voy a rendir un homenaje a usted. Bueno, por, era hora. Por tantos años, eh, Pasterizando y Pasterizando. Así que vamos a hacer eh, este domingo... Ajá. Eh, un acto uh -huh. en Parque Centenario. Bueno, claro, dice. Ahí cerca del instituto que lleva su nombre. Le agradezco, doctor, ¿eh? prácticamente no me voy a tener que mover. Y vamos a hacer una suelta de perros rabiosos. <risa> que que recorrerán la, barri la barriada coreando su nombre. <risa> Toma, Yo le agradezco, la verdad, porque... Lo veo tan entusiasmado. Estoy muy entusiasmado, sí, sí, sí. Que fiesta, no quisiera, no, no, discúlpeme, muchachos, yo los veo a los dos muy entusiasmados. Y le vamos a poner su nombre además doctor Dr. Pasteur a quién A, a un los... burro que, que hemos adquirido que rescataron la, de un jardín en la comisaría, Yo lo del burro se lo acepto. Bien. Porque eso pero lo de los perros no, les pido que no, muchachos, se lo pido por favor, porque la ¿Por verdad qué? que me ponen un compromiso, digamos, ¿no? Usted va, eh, es cierto que la vacuna contra la Este, ¿Rabia? Eh, la hidrofobia. Sí, claro. Eh, ¿Son en realidad 40 vacunas que usted se tiene que dar durante 40 días y 40 noches? Exactamente. ¿O esa era otra cosa? No, es eso. Y que no se corte. Eh. O sea, son en realidad 80 vacunas. Yo tengo que traer, porque eh, este es mi cuñado, sí. me sí. lo mordió un perro, <risa> un perro rabioso. pero primi... Lo desconoció el perro. Pero me, tiene que que tra lo y, eh, me tiene que traer a su cuñado y al perro. Los necesito los dos. Ah, perro, sa el perro, el... lamentablemente, tuve que deshacerme. De <risa> el malevo. El vaso de agua, corriendo eh, el sí. vaso. Para el rocendo. Sí. Eh, <risa> y... El perro, el malevo. Sí, pero me lo tendría que haber traído. como que lo hizo? ¿Lo mató? Él, él lo mató. Bueno, yo entiendo, porque en esa instancia lo habrá mordido, él reaccionó, pero yo necesito... Yo no, no, no, lo mató porque se dio cuenta que estaba hidrófago y quiso terminar con el sufrimiento del perro este hombre. Sí, pero yo no necesito al perro para poder a los dos... ¿Y ¿Qué hago? Se lo resucito al perro. No, bueno, está bien. puedo traer otro? No, no me sirve. ¿Usted tiene muchos perros? No, no tengo ninguno, pero ¿y para qué necesita al perro? Porque ¿Cómo? tengo que ponerlos en cuarentena ¿Qué? a los no, dos, a su no, cuñado. Que el otro día yo, por ejemplo, fui al médico y me clavé un clavo. Eh, me dieron la antitetánica pero no me pidieron el clavo Está muy bien que así lo no hayan hecho Porque en ese caso el proceso es distinto En este caso yo necesito a los dos Bueno, no estando el perro no hay problema Lo vamos a poner a su cuñado en cuarentena ¿Cuántas inyecciones le tenemos que dar? 40 40, ¿eh? 40 días y 40 de noche sí Y todas no, juntas es imposible No, imagínese ¿no? que... Porque así que... no tenemos que venir no, no, no. Son de lejos ¿Eh? ¿Son de lejos ustedes? Sí, somos sí. de lejos, somos muy lejos. Claro. Lamentablemente van a tener que venir o, o buscar un hotel por acá cerca y pasar aquí 40 días. Y no porque... nos podemos, Salonado, es un lugar acá entre los perros que usted tiene, en la pared, no. en una jaulita acá para... Eh... Usted dice, dejar, ¿usted me quiere dejar a su cuñado? Yo me voy, yo se lo dejo a mi cuñado. Sí. Eh, quédate acá con el no, doctor Pastel. No, pero ¿te parece? Pero es bueno. Vete, ¿Es eh, bueno? ¿Quién? Su cuñado, digo. No. Es eh, mancito. Es mi cuñado. Claro. Eh, y se, y se bueno, cura ¿Es curable la hidrofobia no? Sí, hoy hoy por hoy sí Con un buen tratamiento, respetando las la vacunas Por supuesto Lo que pasa es que, bueno, va a sufrir algún tipo de alteración en este... Sí, pero este muchacho Se lo voy a explicar ¿no? eh, Ya que usted... Sí, estamos en confianza, tranquilo ¿no? eh, Andá a ver, andá telecomunicado Este muchacho sí. El séptimo hijo varón de la familia Y los viernes a la noche sí. Se convierte en lobizón Es hombre lobo ¿Tien? Viernes a la noche Tipo fenómeno no, no, no sé qué me pasa Me están saliendo pelos ¿qué <risa> yo Le salen pelos en las manos Los viernes a la noche <risa> <risa> Y él le dice que no, es no, lobizón mira dice <risa> <risa> Pausa